nos han dejado dos personas muy significativas para nosotros tanto desde el punto de vista de lo que tratará la charla de hoy que está centrada en el periodo de la transición por lo tanto eh, era de rigor empezar este acto recordando la figura de Jordi y su lectura y eh, su contribución eh, decisiva en muchos aspectos tanto a la recuperación democrática como a la propia Constitución, como a, a muchos de aquellos valores que hoy eh, compartimos y por los que también el movimiento vecinal luchó. Y eh, también para nosotros es especialmente importante hoy eh, dadas las circunstancias, eh, tener un recuerdo muy especial para una persona que seguro que hubiera estado hoy aquí con la sonrisa que la caracterizaba siempre, con la energía, con sus anemos. Disculpa, ¿eh? Pero me parecía que no podíamos empezar este acto sin recordar a Emilia Yorca. Gracias. hi ha Joan quatre persones que, que han intervenit, que va haver va donar intervencions especials aquesta. Eh, intervenir al final, eh, passem directament a donar-vos para als els amics i companys que han vingut. I per tant, ah, eh, vamos a, a en l'ordre en que que veis acordat, no? Per uh -huh. que no me que era el primer Joan Roca, después Pamela, després Vicente, aquests tu, no? Al contrari. Al Pues, entonces eh, Joan Roca que és el que es el, el de la casa interino, perquè sempre els cargos són interinos, eh, però de moment el jefe de la casa i eh, que dure. Por, por lo menos que un poco porque hace muy poco lo que lo ejerce. Iván. ¿no? Bueno, bueno eh, como anfitrior, más como dueño, eh, mi papel es un poco distinto y por eso pues ya habréis visto que nuestro no programa era sencillamente de, de afirmar la, la relevancia de la exposición que ya en el antinaural ha llegado estamos en el sentido de considerar que eh, el movimiento vecinal como movimiento urbano que en Barcelona ha tenido características muy especiales pues que 40 años ya son parte de la historia y que así como en los años 70 se hablaba de los años 30 y parecía pues aquello no tanto que ha durado esta dictadura y tanto que ha pasado, sin embargo aquello está vivo, claro, de aquel momento en que se configuró todo un movimiento y unas organizaciones nuevas, pues, más de 40 años, lo situan ya en una perspectiva, pues, eh, importante. Y, de alguna forma, una segunda idea sería que para situar las cuestiones de en día, para situar los debates de estos última década o década y media pues de esta ciudad olímpica que pues, se quería poner en el mapa y se ha puesto en el mapa mucho más de lo que parecía humanamente se pensaba que vendrían algunas élites aquí de, de técnicos y tal, y lo que ha venido es todo un nueva, una nueva digamos, eh, humanidad de todo de todo el planeta como antes vino pues de todo el Estado y antes vino a principios del siglo XX pues de, del interior de Cataluña Digamos, para poder hablar de este periodo más reciente que es, desde el museo considerábamos que era importante eh, alojar y en santagata o sea que en un espacio eh, de, de la, la gran historia de Barcelona, lo que no es una historia de Barcelona es una parte de la gran historia de Barcelona y si aquí hay alguna forma a la hora de hablar todo el perfil, la radiografía de los agentes que han hecho la persona actual, pues nadie se ocurriría olvidar, pues eh, por el lado de las élites, pues la mía se sabe, ¿no?, la, la, la, la patronal, las empresas, eh, luego pues eh, tenemos el, el poder público, eh, tendríamos las organizaciones sindicales, las organizaciones eh, políticas, eclesiales, bueno, pues el movimiento vecinal, ...con todo lo que implica, no es sólo un movimiento local, localista... ...no es sólo la reivindicación de unos, de unos barrios... ...sino que en un momento en el cual por el plan general metropolitano... ...pues hubo que aunar lo que era el combate... ...por unos territorios donde había puesto todo lo que mi trabajo... ...me permitía ahorrar que era mi piso ...y a partir de allí construía mi sitio en la ciudad... ...y el sitio para los míos, los que eran como yo este combate fue también un combate por la ciudad con la idea de que a través del PGM se configuraba pues pues hacia donde iba aquella ciudad a la que muchos habían llegado no hacía tanto yo mismo desde Girona bueno, I am sorry, pero 60 kilómetros pueden ser todo, una, una distancia superior a la que hoy son centenares o miles, pues desde este eh, combate por la ciudad a un combate ya más amplio cuando eh, eh, lo que ya nos recordaba Eva, ¿no? cuando hubo las convocatorias pues de la Asamblea de Cataluña y cuando desde los barrios pues hubo la participación del 11 de septiembre del Pacto Urbano pues hubo una cierta idea de contribuir a un pacto más amplio, catalán, nacional y a la estabilización de una serie de organizaciones que una vez una organización se ha creado va evolucionando pero su origen marca mucho y uh, lo que sí que luego ...pues va a adaptándose a los tiempos... ...sobre esta adaptación más reciente... ...y sobre los objetivos de futuro es lo que hablarán... ...supongo, pues los miembros de la mesa... ...yo solo quería plantear... ...que el movimiento vecinal... Eh, ...ya se puede mirar... ...en aquella gran fase... ...constitutiva y organizativa... ...en la cual tuvo un lugar clave... ...en los grandes... Eh, digamos ...pactos sociales, políticos, urbanos... ...nacionales de la transición y ya estamos olímpicos por decirlo así que esto desde luego forma parte de la gran historia de la ciudad y que el Museo de la Historia de Barcelona igual que se ocupó pues, de otros temas parecidos, igual que pronto hablaremos del Plan Cerda, igual que recientemente hablamos de las barracas pues considera que es un lugar para poder mirar con esta perspectiva histórica procesos mucho más recientes y que ya son pues la competencia de, del campo y de los otros intervinientes Y sencillamente decir que esto para el Museo de Historia no es esta contribución a un proyecto que viene de la FAB y de la FRA, ¿eh? no es algo simplemente pues que ya se ha hecho, sino que tenemos interés en seguir investigando sobre el papel que ha tenido el movimiento vecinal en sus distintas escalas, en sus distintas estructuras, en sus distintas apuestas en la trayectoria de esta ciudad y de otras, porque comparar siempre es bueno y que en ello estamos pues, en en varias líneas de investigaciones y en que en ello pues, esperamos poder contribuir en el futuro, porque es lo que creo que nos toca hacer y nada más Muy bien muchas gracias Joan ahora los tres ponentes yo les pido que por lo menos en una primera intervención intenten no superar los 20 minutos que haya tiempo tanto para que intervengan aquellos de ustedes que quieran Para que también vuelvan a intervenir ellos mismos ¿no? ahora tiene la palabra Pamela eh, como a veces se dice que los momentos vecinales tienen mucho localismo pues este acto es poco localista no solamente porque es entre Madrid y Barcelona sino que además se conecta con la parte del mundo más globalizada que es, que es California Pamela Radcliffe es de, de la profesora de California estudiadora, que vio a en los 80, unos cuantos años en Madrid, ha conocido muy directamente los movimientos ciudadanos especialmente el papel de la mujer y, eh, y desde San Diego quizá también nos puede ilustrar que cómo se vive con un muro de la vergüenza, pero de Berlín como el que tienen ellos junto a México ¿no? Muchas gracias pues Pablo eh, Quiero dar las gracias a Eva por invitarme a participar en esta mesa y también al museo y al director Joan para, eh, por montar la exposición estupenda sobre el movimiento eh, vecinal en Barcelona y Madrid eh, antes de venir no sabía mucho del movimiento en Barcelona eh, porque mis investigaciones se han centrado en la historia del movimiento en Madrid los orígenes durante y antes de la transición Eh, pero he aprendido mucho en, en los últimos días conversando con mis colegas catalanas así que para mí ha sido un intercambio fructífero Bueno, es también un placer eh, a celebrar este aniversario de la Fundación del Movimiento Vecinal porque después de varias décadas de atención marginal de parte de investigadores y también en la cultura popular Por fin, el papel de las asociaciones de vecinos en la transición democrática se está más ampliamente, más ampliamente explorando. Cuando empecé investigando el rol de las asociaciones, Eh, durante la transición hace más de 10 años empecé este estudio, hubo muy pocos estudios, más allá de los escritos por los teóricos contemporáneos que participaban en el movimiento, tales como Jordi Bolsa y Vicente Pérez Quintana y más famosa para el mundo anglohablante Manuel Castells que incluía un capítulo sobre las asociaciones de Madrid en su libro en inglés sobre la los movimientos de protesta urbana. Ahora las asociaciones de vecinos son objeto de una atención cada vez mayor como parte de un interés más amplio en el estudio de las raíces populares de la transición. Por lo tanto, después de décadas en el que la narrativa oficial de la transición se centró principalmente en los actores políticos élites los teóricos se han reconocido la importancia de la movilización en la sociedad civil. De esta perspectiva, las asociaciones de vecinos proporcionaban unos sitios en que los españoles que vivían bajo una dictadura podrían aprender prácticas democráticas, como son la participación cívica y el debate público, y en esta manera se rieron como llamadas escuelas de la democracia y durante la transición las asociaciones de vecinos formaron el núcleo de lo que se llamaba el movimiento ciudadano que llenaba las calles con las manifestaciones masivas en apoyo de una transición democrática Incluso se podría sostener hoy que con, es, eh, con esta exposición misma eh, que la creciente visibilidad de las asociaciones ha pasado del mundo de los teóricos de la transición a la cultura popular y sin embargo a pesar de la cada vez más atención al papel de las asociaciones de vecinos en la transición democrática no ha sido un interés correspondiente en el papel de la mujer en estas asociaciones o en el sentido más amplio el papel de la mujer en esta nueva narrativa popular de los orígenes de la transición ¿Cómo explicamos este descuido? Hasta hace poco, uno podría ocupar el dominante marco interpretativo de los transitólogos que se, ha, que, que se hace difícil ver, ¿no? unos protagonistas femeninas. En este marco interpretativo que compartían los teóricos y la cultura popular, los protagonistas eran nada más que los élites políticos. En esta historia, la transición se hizo el cuñado de hombres de Adolfo Suárez al rey, quien hizo las decisiones cruciales institucionales eh, que dieron lugar a un cambio formal del régimen. Y como los teóricos feministas han señalado, este tipo de historia de la política de nivel de élites, por lo general, no incluya a las mujeres, ya que han sido ausentes de esos puestos. Por lo tanto, no es sorprendente que no había casi ninguna protagonista femenina en esta narrativa de la transición visto desde uh, arriba. Como han señalado los teóricos feministas de forma más general, las mujeres tienden a involucrarse más en organizaciones locales de base y en utilizar canales políticos informales en lugar de los formales. Además, los movimientos de mujeres a menudo se dedican a asuntos relacionados con el papel que les han sido asignados como madres y esposas. Dada esta realidad de la ausencia de mujeres en la transición vista desde arriba, uno asumiría que una nueva perspectiva interpretativa de la transición que subraya la, la contribución popular de los movimientos sociales, que esta nueva perspectiva automáticamente eh, aumentaría la visibilidad de las mujeres. Y sin embargo, no ha sido acaso. Una cosa que ha mantenido esta ausencia es que hasta hace poco los teóricos de los movimientos sociales de la transición se han centrado en formas más tradicionales de movimientos sociales, especialmente los sindicatos y el movimiento estudiantil. Los dos, bueno, movimientos sociales importantes pero que eran formas bastante masculinos eh, en esta época dada la baja tasa de participación de la mano de obra femenina y su presencia minoritaria en las universidades en la década de los 70. Dado este enfoque, el, al principio incluso los teóricos de los movimientos sociales no enfocaron su atención a, a las asociaciones de vecinos que no se encajaron perfectamente en categorías clásicas ¿no? basado en la lucha de clases en el que la movilización ocurriría debido a la explotación en el lugar de trabajo. Manuel Castells y los otros como Jory Boya en la década de los 70 elaboraron un marco interpretativo sobre los movimientos sociales urbanos que definían una identidad y trayectoria distinta de los de, de la clase obrera o la, la lucha de clases pero esto no era ampliamente explorado hasta hace poco bueno que nos lleva hasta el momento presente cuando finalmente las asociaciones de vecinos se están tomando seriamente como protagonistas en la narrativa de la transición. Esto podría parecer el momento cuando las mujeres finalmente podrían convertirse en visibles como actores. ¿Por qué? Primero, si hay algún espacio de movilización popular donde sería probable que encuentre participantes femeninas, sería en este tipo de asociación dada la mayor propensión por parte de las mujeres a participar en movimientos físicamente situados cerca de donde se vive así es como el barrio y también eh, porque son eh, movimientos que se concentran en los problemas cotidianos de la vida además las asociaciones de vecinos parecen que deberían ser un espacio acogido eh, para las mujeres Había cuenta de su invitación neutral a todos los vecinos, sean mujeres o hombres, y vecino en esta época era un concepto que no tenía un marco de género tan fuerte como trabajador o como estudiante. Y de hecho, las asociaciones de vecinos parecían ser espacios donde las mujeres participaron en un número mayor que en los sindicatos europeos o movimientos estudiantiles En su estudio clásico del movimiento eh, sobre Madrid Manuel Castells estimaba que hasta una tercera parte de las participantes eran mujeres El otro tipo de asociación en la sociedad civil de la transición que movilizó a muchas mujeres fueron las asociaciones de amas de casa eh, que fueron, por definición, ¿no? en espacios de participación femenina Y sin embargo, o en el caso de las asociaciones de vecinos o en las asociaciones de amas de casa, ha habido poca exploración de la participación de la mujer, ya sea en el momento de la transición o más tarde por investigadores. Durante la transición, las implicaciones de género del movimiento ciudadano apenas se discutían en la prensa democrática. Los editoriales que alababan el potencial democrático de, del movimiento ciudadano, nunca mencionaban a las mujeres y en general concebían explícitamente al ciudadano de este movimiento como masculino, en especial al hacer equivalentes a los términos ciudadanos y obreros. Por ejemplo, un artículo explicaba que el movimiento ciudadano organizaba a los obreros en otra dimensión de su vida social. Otro comentarista explicaba la dificultad de organizar a ciudadano porque llegaba tarde a casa, después agotado, después de un largo día de trabajo. El identificar al ciudadano como obrero... Eh, cuando menos del 30% de las mujeres adultas trabajaban fuera del hogar eh, tenía claras marcas de género pero lo que más llama la atención en el análisis contemporáneo del movimiento ciudadano es la aparente indiferencia demostrada por los comentaristas democráticos en cuanto a su potencial impacto sobre la ciudadanía femenina Por lo que sé, nadie defendió nunca el argumento de que una de democracia participativa basada en organizaciones de base era una buena manera de promover la incorporación de las mujeres al proyecto político de la nueva democracia. Y no se teorizó tampoco sobre la relación entre la política formal y la informal y su relación con la ciudadanía femenina. En otros palabras, incluso en un momento liminar en el que los parámetros de la ciudadanía se abrieron brevemente, el marco de la discusión se mantuvo masculinizado. No es tanto que las mujeres fueran activamente excluidas, sino más bien que no eran activamente incluidas. Cuando se mencionaba a las mujeres en las discusiones generales del Movimiento Ciudadano en la prensa democrática de la época, se hacía normalmente para comentar su ausencia. Incluso dos de las líderes femeninas prominentes en el Movimiento de Madrid hablaban directamente del problema de la incorporación de las mujeres. Como explicaba Rosario Pérez Canto, la relación entre las mujeres y el movimiento ciudadano era una mezcla de pasividad e imposibilidad, dadas las responsabilidades domésticas que no les dejaban tiempo libre para dedicarlo a las asociaciones. Otra activista, Cristina Sobrino, vicepresidente de la Federación de Madrid, admitía que las mujeres tenían una presencia minoritaria minoritaria en el movimiento ciudadano, eh, Y ella achacaba esta escasez al machismo de la sociedad española, pero también al aislamiento y al bajo nivel de conciencia cívica que se daba entre las amas de casa de los barrios. Lo que se puede ver en estas dos comentaristas o comentarios es una implícita contradicción entre la ama de casa y la ciudadanía. Esta contradicción, contradicción es aún más visible en el tratamiento de las asociaciones de amas de casa en la prensa o en el discurso contemporáneo. Eh, contrastado con la ausencia eh, de mujeres en el discurso sobre el movimiento vecinal, las mujeres han sido más visibles en las asociaciones de amas de casa en especial en el caso de Madrid, donde varias de ellas colaboraron estrechamente con las asociaciones de vecinos antifranquistas y tuvieron una relación con el emergente Movimiento Ciudadano tras la muerte de Franco. Estas asociaciones de amas de casa se constituyeron a fines de los años 60 cuando las militantes del Movimiento Democrático de, de Mujeres coaptaron una serie de sucursales de la, de la eh, Asociación Provincial Madrileña de Amas de Casas. Crearon una plataforma centrada en movilizaciones de barrio que se parecía a de las asociaciones de vecinos de los sectores obreros de la ciudad y de hecho firmaron juntas muchas reclamaciones y se vincularon entre sí en movilizaciones públicas. No obstante, el evidente protagonismo y la participación de mujeres en las asociaciones de amas de casa no se tradujo por necesidad en un más amplio reconocimiento de su papel en el movimiento ciudadano. Eh, y lo que es lo que puede ver en el discurso sobre el Movimiento Ciudadano es que se habla siempre de, del Movimiento Ciudadano y las asociaciones de amas de casa como si fueran dos eh, fenómenos distintos eh, aunque ambos tipos de organización exigían una agenda análoga y organizaban juntos muchas actividades eran tratados como el Movimiento y, Ciudadano y las asociaciones de amas de casa. En lugar de ser presentadas como la ala femenina del Movimiento Ciudadano, las asociaciones de amas de casa aparecen como un grupo de interés centrado en cuestiones de consumo que afectaban a la esfera privada en vez del bien público. Si bien las razones de esta distinción no fueran nunca articuladas por periodistas, es probable que los autores efectuasen una asociación implícita entre amas de casa e intereses privados, reduciendo sus asociaciones a simples canales de expresión de la esposa molesta con el precio de la, eh, de la cesta de la compra. Dada la asociación entre amas de casas, y la esfera privada, era por tanto difícil para los observadores identificar las acciones de estas como cívico o político. En fin, el efecto combinado de la invisibilidad de las mujeres en las asociaciones de vecinos y esta otra visibilidad problemática en las asociaciones de amas de casa, ha sido la ausencia de discusión sobre la participación de las mujeres en los movimientos sociales durante la transición eh, Entonces, ¿cómo explicamos esta falta de atención sobre el papel de las protagonistas femeninas? Incluso en espacios como las asociaciones de amas de casa y, eh, y las asociaciones de vecinos donde muchas mujeres eh, participaban lo que yo diría es que no hay nada único en esta pro problemática inclusión de las mujeres en los re relatos de los movimientos políticos. Más allá de los detalles del caso español, la dicotomía visibilidad-invisibilidad ejemplifica la clásica tensión sobre la las mujeres que atraviesan los debates sobre la política democrática desde la Revolución Francesa como explica la teorista John Scott de un lado, cuando las mujeres reciben reconocimiento a través de su, de su supuesta diferencia de los hombres eh, aparecen marginadas respecto de una categoría general de ciudadanía compuesta por cualidades propias de, las, de los varones de esta manera, las asociaciones de amas de casa promovidas en primer término por el movimiento con el fin de complementar las asociaciones de cabezas de familia encarnaban claramente la paradigma de la diferencia. aunque las asociaciones de cabezas de familia eran asociaciones de hombres erans eh, eran clasificadas eh, eran clasificada, eh, bueno el movimiento les clasificaba como asociaciones generales y las asociaciones de amas de casa les clasificaba como asociaciones especiales ¿no? eso significa la diferencia entre lo general que eh, eh, se equivale las, aso las asociaciones oye, las asociaciones de hombres y los intereses específicos eh, o, o particulares eh, en las asociaciones de mujeres y um, Bueno, por el otro lado, por el lado contrario de la paradoja, siguiendo Scott, cuando las mujeres aparecen integradas en la categoría general y reconocidas como iguales a los varones dentro de los planteamientos universalistas de la tradición liberal occidental, se, se vuelven entonces invisibles e incapaces de expresar demandas a partir de su estatus como mujeres. En estos contextos igualitarios, los asuntos de mujeres son normalmente considerados secundarios o incluso son vistos como obstáculos que dividen la unidad cívica. Siguiendo este planteamiento, aunque las asociaciones de vecinos incluían en teoría tanto varones como mujeres, la participación de las mujeres ha permanecido invisible dentro de un discurso que no otorgaba relevancia al hecho de que participaban mujeres o hombres eh, Cuando las mujeres de las asociaciones de vecinos se daban cuenta de esta invisibilidad intentaron de abordarla a través de la formación de vocalías de mujeres que podrían defender los intereses de mujeres Sin embargo, estas vocalías no resolvieron la paradoja sino la asimiló porque implicaba que los intereses de la mujer fueron separados de los intereses generales de los vecinos eh, Otra opción para mujeres decepcionadas por el estatus secundario de la mujer dentro de las asociaciones de vecinos era de dejar estas asociaciones a unirse a grupos feministas pero tampoco esto solucionó la paradoja dada la marginación del movimiento feminista dentro del movimiento ciudadano general, así que las feministas se consideraron como insolidarias, eso es otra palabra que significa diferencia eh, y no formaron parte del consenso democrático como lo presentó la prensa contemporánea Vale, voy a, a trasladarme a la conclusión, porque ya no me queda más tiempo. Eh, ¿Qué conclusiones se pueden obtener sobre la compleja relación entre las mujeres y el movimiento ciudadano? Lo que se ha planteado aquí es que la incorporación de mujeres como grupo al movimiento ciudadano, bien fuera a través de las asociaciones de amas de casa o de las asociaciones de vecinos, Fue un proceso atravesado de problemas que reflejan las tensiones irresueltas en esta cuestión dentro de la tradición, tradición de la ciudadanía occidental. Cuando las mujeres eran incorporadas como mujeres, tendían a quedarse marginadas de los objetivos generales. Um, pero cuando no se hacían esfuerzos para incorporar a las mujeres como grupo, solo algunas mujeres extraordinarias a título individual podían destacar dentro de una cultura que asumía el protagonismo y liderazgo de los varones. Eh, así, la distintiva diferencia-igualdad, que situó a las mujeres entre los extremos de una visibilidad problemática y una invisibilidad desprovista de voz propia. Eh, pero al mismo tiempo y no tenía tiempo para hablar de eso, al mismo tiempo los dos espacios eh sirvieron como espacios, ¿no? en que las mujeres se convirtieron en protagonistas de movimientos ciudadanos y se beneficiaron de las oportunidades para su desarrollo cívico. Con esta interpretación no se trata de culpar ni a los varones ni a las mujeres, ni a las mujeres de la transición que participaron en el movimiento vecinal eh, eh, de culparles a, de no haber sido capaces de superar la disuntiva. sino lo que quiero hacer es reconocer que no había una solución clara y progresista a este problemático. por decirlo de otra manera la transición de un estado dictatorial al otro democrático no resolvió automáticamente en sí ni por sí mismo el problemático papel de las ciudadanas en la esfera pública. Así, mientras el estado franquista estaba vinculado al modelo de la diferencia en lo tocante a la participación de la mujer, el discurso democrático emergente adoptó un marco de corte igualitario que era visto en el momento como moderno y progresista. Pero en realidad, si ambos marcos eran dos caras de una misma moneda que lleva siendo lanzada al aire hace bueno, desde hace 200 años. En lugar de una narrativa de progreso hacia adelante que las ciudadanas, lo que se insinúa es más bien una constante puña, aún irresuelta en la actualidad por definir un espacio que resulta a la vez visible e invisible, diferente e igual, particular y universal. La importancia de las asociaciones de vecinos y de amas de casa se manifiesta en lo profundamente implicadas que han estado a esta puña, como escenarios en los que en un momento histórico crucial de la historia de España se han podido medir y explorar las posibilidades pero también los límites de esta identidad como ciudadanas. podríamos añadir que las mujeres eh, han sufrido en este caso en este caso del movimiento eleccional una doble marginación una porque ya han sido eh, colocadas un, muchas veces en un rol secundario en el mismo movimiento pero también porque este movimiento el movimiento ciudadano, el movimiento eleccional ha sido también el movimiento significativamente más maquinado de ras, de sobre la transición. Eh, aquí en Barcelona tuvimos una muy buena exposición por otra parte sobre cómo el, la sociedad maduró y presionó para que la democratización fuera irreversible, pero el movimiento ciderano, el movimiento de barrios no aparecía para nada, una exposición del Centro de Cultura Contemporánea que eh, aparecía la psiquiatría alternativa por ejemplo y no aparecía el movimiento de barrios ¿no? ¿No? es una, es un tema interesante de por qué una gran parte de la clase política e intelectual digamos no, consigue no ver los barrios de la ciudad y las gentes que en ella han hecho posible eh, también la democracia ¿no? en este país bueno, ahora o como en esta mesa no se imaginan a las mujeres, ahora otra mujer, Eva. <risa> Eva, nunca tan bien dicho, una mujer genérica y concreta a la vez. Gracias por la presentación. Uh, a ver, esta exposición uh, tiene al menos tres objetivos, y digo que al menos tres objetivos porque Eh, siendo una exposición que nace desde el movimiento social, desde movimiento vecinal y con un alto componente participativo, yo diría que cada vez se está configurando más casi como una investigación acción participativa en la que a medida que vamos avanzando en el tiempo van surgiendo nuevos retos, nuevas posibilidades y nuevos objetivos a plantear dentro de si fijamos el corte a día de hoy diríamos que habiendo llegado es a estos tres eh, o ¿no? 4 por una parte planteamos que eh podíamos aprovechar estos 40 años de movimiento vecinal como un texto para mirar al pasado, pero no desde la nostalgia, sino para eh, plantearnos cuáles son cuáles fueron nuestras fortalezas cuáles fueron y son nuestros saberes y cómo hoy podemos afrontar los retos de futuro haciendo de esta experiencia del pasado un legado que nos pertenece que es nuestro capital En segundo lugar nos pareció imprescindible plantear este trabajo común como sabéis con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y eso por varios motivos al principio tampoco lo sabíamos tanto, pero algunos de los motivos eh, se han ido planteando y han ido emergiendo por el camino. ¿eh? Eh, entonces, una de las razones era porque se trataba de la experiencia del movimiento vecinal de dos grandes ciudades europeas que tienen mucho en común y rasgos diferenciales también notables, que partían de un contexto social y político similar pero que al mismo tiempo también tenían notables diferencias unas diferencias que en la entrada incluía y seguimos pensando que apuntan hacia unos determinados sectores pero que nos los están llevando a pensar que precisamente explorar esas líneas de discontinuidad entre la experiencia de Madrid y de Barcelona nos pueden ayudar también a valorar cuáles fueron los factores que configuraron un movimiento de base territorial y de una extensión y características como, como las que han conformado el movimiento vecinal en esas dos ciudades y tampoco queremos ocultar que al plantearnos ese trabajo conjunto de Madrid y Barcelona había una intencionalidad política muy clara en la medida en que lo que era plantear que somos ciudadanías completos compartidos con muchos aspectos de historia compartida y que podemos, desde la ciudadanía, superar aquellos antagonismos supuestos o aquellas eh, tensiones, muchas veces interesadas, que se nos atribuyen. ¿Sí? Y, por otra parte, Eh, eh, esta exposición pretendía ser tanto un punto de partida de la recuperación de la memoria del movimiento vecinal para situarlo en el lugar que le corresponde en la historia como para estimular nuevas líneas de investigación interdisciplinar en la comunidad universitaria Pero no nos gusta eh, ser considerados como movimiento vecinal en un projecte de d'estudi. Hemos sido i nos hemos format com actors socials. I també en aquesta manera de encarar el estudi sobre nosaltres i nosaltres misms, pensàvons que deveríam tenir un autogradu de criticisme. I això tamocte estavos, por eso entre altres la la charla, debat que estem proposant avui. Puntas Ya se ha dicho que las investigaciones sobre el movimiento vecinal son muy recientes y, precisamente, el, eh, eso ya es un indicador importante eh, del, del olvido del olvido del que fue objeto eh, este movimiento, ¿no? a pesar de, de su relevancia. ¿eh? También se ha mencionado en de elemento que nosotros eh, solemos decir a menudo las, las asociaciones vecinales fueron escuelas de ciudadanía y lo siguen siendo en gran medida ¿eh? y cuando lo decimos no se trata solo de un eslogan que a mí me parece muy afortunado, sino también de recoger y recordar aquello que supusieron a las, en la salida de la dictadura como unos lugares en los cuales millares de personas aprendieron a redactar una tabilla a elaborar un comunicado a organizar una reunión a plantear una asamblea a montar una manifestación, etcétera Y eh, de qué manera eh, para algunas autoras formar muy considerable esa eh, instauración de la, desde la base de la cultura democrática fue uno de los factores que permitió generar la fractura eh, respecto del régimen eh, franquista ¿no? eh, bien, pues deliberando discutiendo, negociando planes parciales, el plan nos recortaba John Roca los planes de acción inmediata en el caso de Madrid los planes espaciales a la forma interior en el caso de Barcelona y en ese en ese debate las, los activistas y las activistas vecinales se fueron conformando como expertas y expertos en descripción de necesidades de sus barrios en humanismo, en mediación y en ese proceso fue clave el acompañamiento la alianza que se estableció entre las y los activistas regionales y las técnicas, técnicos eh, sociólogos, arquitectos urbanistas, abogados que desde los inicios asesoraron a las asociaciones al mismo tiempo las entidades regionales se comprometieron en la lucha en favor de las libertades y de la recuperación de la democracia esa tendencia a dar desde los primeros tiempos una perspectiva global a las problemáticas urbanas quedaba por ejemplo recogida en un número monográfico de la revista CAU publicado a finales del año 75 ¿eh? y, por tanto eh, en una etapa muy temprana del movimiento y decía la amnistía, la abolición de la pena de muerte, la promoción de la lengua y de la cultura catalana los conflictos obreros no se plantean en declaraciones o asambleas simplemente porque las asociaciones de leptinos juegan un papel subsidiario en lo político en los barrios, trabajadores y populares hay despedidos, parados, presos políticos se olvidaban de las despedidas, las paradas y las presas políticas y las presas por motivos, por razones específicas de la mujer. pero... Continuaba, se trata, en definitiva, de que difícilmente puede tomarse conciencia de lo humano y verificar que la alcalde y los concejales no representan los intereses de la población sin acabar poniendo sobre la mesa las libertades políticas, el derecho a la cultura, a los indicados libres o a reunirse manifestarse y expresarse sin condicionamientos. Entonces, es decir, ese elemento en el cual desde lo local se planteaba las grandes los grandes objetivos políticos de la transición. Otro elemento clave que se plantea en la izquierda socialista es como las reivindicaciones de centros sanitarios, escuelas, etcétera, pasan muy rápidamente de la de la reivindicación del equipamiento o del servicio a plantear un plus alto un gran salto cualitativo planteando los modelos de atención sanitaria o planteando el modelo educativo también A esta importancia que tiene el movimiento de ciudad en el plano cualitativo habría que añadir la importancia que tuvo también en el plano cualitativo La profesora Rackliff en un trabajo de 2005 plantea entre 1977 y 1979 las ciudades españolas experimentaron la evolución del movimiento social para más amplio y más significativo experimentado en Europa desde 1945 y explica cómo sólo en Madrid entre 1964 y 1978 se crearon 258 asociaciones de vecinos y en el 79 valoraba que en el conjunto del Estado español había 5.200 eh, asociaciones vecinales ¿No? Alabar también en su tesis del 82 plantea que Barcelona había 69 asociaciones activas con una base social de 70.000 personas y en el 100.050 activistas en las juntas y las vocalías de las asociaciones Y a Alabar también destaca dos rasgos característicos del movimiento vecinal en el caso de Barcelona yo creo que el primero muy propio de Barcelona que fue la pronta organización de una coordinación en la que es la FA que nace, como sabéis, en 1972 y en la que en 1974 entra eh, la coordinadora de San Antonio que recogía, digamos, el sector más politizado del, del movimiento Eh, otro elemento que plantea a Alavar Y que yo también creo que en este caso sí que es común Al, al caso de Madrid no constituye el hecho de que las asociaciones Fueron claves para constituir Una identidad de barrio Generando las fiestas populares Significando espacios, plazas, calles Tanto a nivel del nomenclato Como a nivel de los monumentos Que daban sentido que proveían de un significado compartido a, ese, a estos elementos como rasgos identitarios del, del movimiento vecinal habría que añadir eh, la observación que hace eh, Martínez y Muntada para el caso de Sabadell y que yo creo que se puede extrapolar a otros casos de movimiento vecinal que serían aquellos valores compartidos por el movimiento vecinal y que eh, tienen, eh, bueno, pues, como veremos también en el caso de las comunidades de mujeres eh, la capacidad de capilaridad de, de, del movimiento nos lleva a todos los rincones de las ciudades ¿no? y en el caso de Martínez Montada considera que estos Elementos serían, eh, estos valores compartidos serían por una parte el anticapitalismo, la solidaridad, el valor de lo colectivo por encima de intereses particulares y de forma muy destacada el carácter participativo, abierto a Agamio y a Santiago Todas y todos recordaréis que cualquier boletín o team, cualquier asociación vecinal Vamos a encontrar siempre Llamamientos Y la convocatoria muchas veces De la vocalía de tal Se reúne tal día, tal hora Vení, eh, llamamientos continuos A la participación Por otra parte esta, eh, Siguiendo un poco Este Este Este razonamiento y, y lo, lo quería destacar precisamente porque eh, tanto Pamela o Jordi ya han mencionado ese olvido, ¿eh? ese olvido que ha sido objeto. Pero precisamente tanto por la importancia eh, cuantitativa como cualitativa que tuvo el movimiento vecinal, parece que nos llevaría a pensar que ese olvido no fue inocente. ¿Eh? por lo tanto, habría que calibrar que, cuáles fueron las causas y también cuáles han sido las consecuencias de ese olvido el movimiento vecinal, desde luego no pudo pasar ¿Eh? y siguiendo en la línea del tema de los olvidos y recuperando el discurso de, de Pamela pues era muy importante también para nosotras y nosotros también de la mesa el tema del olvido que fueron objeto las mujeres del movimiento vecinal y eh, por tanto poder destacar eh, cuál han sido realmente hacer justicia a ese paquete que jugaron las mujeres y que no, no solo eh, se puede calificar desde el punto de vista de la participación en los organismos directivos o en las vocalías de las asociaciones sinó també en la primera línia de les lluites. Les dones no només estaven amb cargos moltes vegades molt relativos a la organització, secretàries, tesoreras, ¿eh? cargos, diràm, molt poc visibles en lo públic, però esenciales en el ambit organitzatiu, sinó que també han estat en primera línia en les mobilitzacions i en les lluites. Pues la presencia de las mujeres ha sido tan constante como invisible, desde el protagonismo en los cortes de tráfico para pedir un semáforo hasta la capacidad de detectar las necesidades más inmediatas de los barrios y algo que a mí me parece esencial en cuanto a la capacidad que han tenido las mujeres de generar redes, acogiéndose a su propio papel en el cuidado ¿eh? Cuando las mujeres iban a recoger a los tíos a la escuela pues era buen momento para repartir altavillas o para recoger firmas cuando se iba a hacer cola en el CA o cuando se estaba en el mercado y, se iba, y sigue siendo una práctica aún actual en muchas eh, entidades. Bueno, no en tantas como nos gustaría, probablemente. ¿eh? y yo también quería hoy eh, recordar el caso específico de las mujeres en las vocalías de mujeres porque también eh, es otro de esos elementos diferenciales con respecto al caso de Madrid eh, las vocalías de mujeres fue un fenómeno que se dio de una manera bastante anecdótica en Madrid y en cambio en Barcelona Cataluña en general fue una, un movimiento muy extendido es hace cuando surgen eh, las compras catalanas de la Dota en el año 76 ya existe ya acuden al menos 28 eh, grupos de mujeres que se identifican como grupos vinculados a alguna asociación de vecinos y al cabo de pocos meses, el primer maliciesto que se redacta y hay unos 30 grupos que ya tienen incluso la denominación de bocadillas de mujeres por lo tanto, contrariamente a lo que a veces se ha dicho incluso se ha publicado las bocadillas de mujeres no surgen de las jornadas catalanas de la dona surgen básicamente del impulso que reciben en cuanto a la celebración del 75 del año, del año internacional de la mujer promovido por Naciones Unidas y naturalmente de crear una serie de partidos que acaben nuestro caso en PSU que apuestan por ese desarrollo eh, por lo tanto tenemos unas entidades las localidades de mujeres que se sitúan en la confluencia de los dos grandes de dos de los grandes movimientos sociales de la época el movimiento feminista y el movimiento vecinal y que entran en conflicto con los dos el movimiento feminista como que reivindican elementos vinculados a un cuidado con las guarderías, con los comedores populares en aquel momento y tal las considera que son reformistas, que son poco y se publican artículos discutiendo la autenticidad feminista de las vocalías de mujeres pero las vocalías de mujeres que en el caso catalán se el, ya son cofundadoras de la organización unitaria de mujeres de la coordinadora feminista desde su primer momento asumen la totalidad de la agenda feminista y por lo tanto defienden desde la amnistía para los delitos que decía antes, los delitos específicos de la mujer que cuando se hablaba de la amnistía para los presos políticos se olvidaba que había mujeres en la cárcel eh, con delitos específicos, el adulterio no era específico de la mujer pero solo se carcinaba la mujer el aborto, eh, la constitución, entonces la las boías constituyen pues un espacio extremadamente interesante de estudio por, por esa confluencia por cómo se manifiestan algunas de esas paradojas que nos decía eh, Pavela ¿eh? esa invisbilidad tanto cuando forman parte del movimiento vecinal, una organización mixa como cuando son eh, parte del un movimiento específico de mujeres y hay algunas de las prácticas que llegaron a cabo las vocalías de mujeres que tampoco han merecido él el... y el estudio ni el reconocimiento suficiente yo lanzó una, una hipòtesis eh, que serían eh, prácticas en la transicción que es el punto de vista y que bueno, es no un elemento para el debate, eh, hay dos grandes prácticas de desobediencia civil una bastante reconocida del movimiento de opresión al servicio militar obligatorio otra absolutamente mm, eh, valorada y desconocida es la práctica que realizan las vocalías de mujeres dando información sobre el aborto en cada semana en una vocalía distinta, atendiendo cada semana 40 50 mujeres y realizando en un momento en que el aborto la información sobre el aborto es ilegal una práctica muy extendida y genuina de desobediencia. Muchas gracias. este acto que se tiene bastante internacionalista pues eh, con el permiso del Tribunal Constitucional tenemos otro movimiento inter internacionalista con, pues, con los compañeros de Madrid eh, que representa la Federación Regional eh, de Asociaciones de Vecinos de Madrid hay que decir que el movimiento ciudadano de Madrid como el de Barcelona han tenido casi siempre características bastante distintas y al mismo tiempo un muy buen entendimiento algunos de los que estamos aquí sabemos que desde por lo menos desde finales de los años 60 por tanto desde son 40 años que siempre ha habido una, una muy buena relación incluso por encima de las fronteras de partidos o de ideologías, etc. ¿no? Eh, con el fútbol ya basta para entrar en competición además eh, eh, porque uno los elementos de culturales de un movimiento ciudadano es, es, es considerar o cuestionar que esto de que las ciudades tienen que ser competitivas es, es, es bastante disparatado en todo caso eh, entre las muchas cosas que sí que nos tenemos en común es este esta dificultad de ser reconocidos por el relato político de, este, de este proceso, del proceso democrático yo quería realmente dar una, una, una anécdota y que, que no sé si me ocurrió en madrid pero aquí en, en barcelona eh, cuando se plantearon las elecciones municipales las primeras o, o las precampañas incluso eh, los partidos políticos democráticos desde el centro hasta la izquierda copian pues, las propuestas elaboradas por, por los movimientos ciudadanos y vecinales pues, simplemente las copiaron tan es así que incluso eh, una vez yo me encontré un, un, un papel, una hoja, con las propuestas básicas, etcétera de un partido que aquí en Cataluña tenía muy poca presencia, aunque, aunque la tenía en el Parlamento de España, que era la Unión de Centro Democrático, el partido que lideraba Suárez, y que dijo, es persistente. Sí, he contribuido a este papel en un papel que habíamos redactado carlos prieto que estaba en la fe en la junta de la federación y yo y que no sé si es el número de cabo al que tú te referías un número de, de cabo de final del 75 principios del 76 en que no nosotros eh, habíamos incluso a partir de las eh, reflexiones y del movimiento ciudadano pues habíamos un intentado hacer un documento de síntesis de los objetivos concretos que se planteaban de cara a la, como se decía, para una política democrática en la ciudad. Y aquello lo copiaron todos. Otra cosa es si lo que, después lo aplicaron o no. Pero, eh, bueno, pues todo esto parece curioso como eh, se borra y parece que ahora que se, se lo inventaron las cúpulas partidarias que eran en general muy reticentes hasta a, a entender al movimiento ciudadano y muy reticentes a, a valorar. Bueno, Vicente, tienes la palabra mm. y... como todos. <risa> como si fueras una persona normal, aquí también, ¿no? 20 minutos con, con bastante... digamos, la, con una cierta latitud. Pero soy una persona normal. En todo caso, no. mi actualidad es entre Madrid y Barcelona. No, no me aceptan. Yo soy un poco más pereférico. Yo soy canario que mucho tiempo más antes ya se ha mucho del olvido de, de, de la invisibilidad del movimiento vecinal, ahora que está tan de moda la constitución, conviene recordar que precisamente donde las, las asociaciones vecinales no están y es la constitución, y si sí están las asociaciones de usuarios y consumidores que en los años de la dictadura brillaron por su presencia pero no no era este tema anterior Voy a intentar fijar algunos algunos retos de futuro algunos de los retos que mi opinión tiene planteados el movimiento vecinal. y que decir tiene que está en es mi opinión que puede haber otras muchas por tanto, solo una forma posible de definir el movimiento vecinal es que este es un conjunto de prácticas de de la de intervención de la gente sobre los recursos estratégicos de, de la ciudad frente al Estado frente a, al capital con el fin de promover, defender los intereses las expectativas, las necesidades los deseos de la gente que vive bajo la dominación del capital y al menos potencialmente no lo acepta esta es una definición de todas eh, cuestionable pero yo creo que sirve para fijar cuatro de los aspectos fundamentales de cualquier movimiento social hay una contradicción el movimiento vecinal surge en torno a una contradicción o a un conjunto de contradicciones los que se originan en el proceso de construcción de organización, de funcionamiento de la ciudad y esto nos remite a a cosas como el déficit de estructural del capital variable del salario social al juego de generación y privatización de las rentas del suelo de la renta absoluta, de la renta diferencial y por supuesto nos remite también a la exclusión de la mayoría de los ámbitos en que se toman las decisiones políticas en segundo lugar tenemos en la definición un sujeto Se puede definir, términos muy genéricos y ambiguos, como la clase trabajadora. En el pasado se ha hablado mucho del carácter interclasista del, del movimiento. Mirando al futuro yo creo que este carácter interclasista tal vez se atenúa, en la medida en que hoy las, las capas, las distintas clases, van confluyendo en una gran categoría. En tercer lugar, tenemos un adversario hablaba antes del capital y el Estado, en la medida en que son beneficiarios y garantes del sistema de contradicción. Y tenemos unos objetivos, en cuarto lugar, unos objetivos que, resumiéndolo por una parte, se concretan en la construcción de una ciudad a escala humana, en la que por citar a marcus sea posible la pacificación de la existencia. Y por otro lado, la construcción de un Estado social y democrático de derecho, cuyos pilares son el Estado de bienestar y la democracia representativa, pero sobre todo la articulación de esta con una democracia deliberativa y participativa. En estos más de 40 años, el movimiento ha tocado todos los palos o las asociaciones han tocado todos los palos por eso se ha dicho que es multidimensional que es mmm, holístico que es se ha destacado la pluralidad de temas que, ha, que sobre los que ha trabajado, la pluralidad de centros de atención de centros de interés pero al menos en Madrid ha sido así, creo que en otras ciudades españolas también no mmm, Hablar de movimiento vecinal en lo fundamental es hablar de protestas, luchas en torno a los temas de la vivienda, los equipamientos, los servicios públicos, las zonas verdes, el transporte colectivo. Estos que han sido los temas fundamentales, los viejos temas, hoy siguen siendo los grandes temas y yo creo que van a seguir siendo los grandes temas en el, en el futuro. Hablan de la permanencia de los problemas, hablan de la permanencia de las protestas contra esos contra esos problemas. Al fin y al cabo, la ciudad no describe una trayectoria lineal, acumulativa de mejoras, sino que la ciudad más bien se mueve como el caballo en el tablero del ajedrez, salta adelante, atrás, a los lados. En cada movimiento tiene distintas opciones. ...y nunca y no siempre elige la opción de progreso... ...en todo caso el progreso urbano probablemente tenga más de ficción ideológica que de realidad. Pero esto, esta permanencia de los temas, de los viejos temas, sí nos plantea un doble reto. Yo creo que uno, mejorar, actualizar nuestros diagnósticos... ...pero sobre todo nos plantea el reto de hacer nuevas propuestas, nuevas alternativas... Por ejemplo, en el tema de la vivienda, del bloqueo del acceso de los jóvenes a la vivienda. Hemos hablado mucho de la vivienda protegida, del alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien, pero el movimiento yo creo que tiene que ir más lejos. Tendríamos que empezar a hablar, ya lo hemos empezado a hacer, de temas como la garantía del derecho regular la garantía del derecho o regular la expropiación temporal del usufructo de las viviendas vacías y su entrega a las sociedades públicas de alquiler. En todo caso la sociedad cambia y ese cambio determina nuevas configuraciones de viejos problemas, trae nuevos problemas y a veces incluso nos impele a abordar viejos problemas que hasta ahora hemos orillado un ejemplo de nuevo problema la integración de la población inmigrante desde una propuesta intercultural no multiculturalista no asimilacionista desde una propuesta basada en una especie de universalismo de la reciprocidad en la que nosotros nos ponemos en el lugar de ellos y ellos en nuestro lugar en un movimiento de igualación hacia arriba de los derechos políticos, sociales económicos un ejemplo un ejemplo de un viejo tema que el movimiento vecinal ha tratado de manera tangencial, la protección del medio ambiente. Por supuesto, hay luchas vecinales en favor del medio ambiente, pero han sido, en la mayoría de los casos, luchas puntuales. Incluso a veces hemos defendido propuestas que iban contra el medio ambiente. Hoy, yo creo que las asociaciones vecinales tienen que asumir algo así como una especie de transversalidad ecológica. Todo lo que planteamos, nuestras propuestas, nuestras nuestros discursos tendrían que superar un triple filtro. Ya que está de moda aquello del triple balance, el balance social, el balance de género, pero también el balance de la sostenibilidad ecológica. Tanto más cuanto la cuanto el movimiento vecinal ...ocupa, en este sentido, un lugar privilegiado. Somos el movimiento que más directamente trabaja el tema del urbanismo sostenible. De la austeridad y de la preservación de los suelos protegidos, de los suelos vacantes... ...del espacio construido, de la mezcla de usos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, probablemente en los próximos años, seguramente en la próxima década el escenario en el que nos vamos a mover los movimientos sociales en general y el movimiento vecinal en concreto será la crisis económica. En los últimos dos o años los gobiernos han desarrollado políticas de emergencia cuya consecuencia está haciendo un enorme déficit público, una enorme deuda de las administraciones. En la medida en que los ...los indicadores se recuperen en la medida en que desaparezcan del horizonte los peligros de riesgos sistémicos. Las políticas de los gobiernos, las políticas aconsejadas, mejor dicho, impuestas por los organismos internacionales... ...consistirán en restringir el gasto, en disminuir el consumo público, la inversión pública, el gasto social. Esto ya lo hemos visto anteriormente. En los próximos años probablemente lo vamos a ver con energías redobladas... Ante esto, probablemente las asociaciones, los movimientos tengamos que ingeniar ingeniarnos dos estrategias combinadas. Por un lado la resistencia, la defensa de lo público frente a las políticas de privatización y la defensa de los derechos sociales. Incluso aquí podríamos plantearnos algo, algo así como exigir, Llevar a la Constitución, llevar a las leyes, llevar a las políticas la prohibición de la regresividad. Los derechos ya conquistados no se recortan, no son reversibles. Y otro aspecto que sería la justiciabilidad de los derechos. Llevar a la, a la Constitución, llevar a las leyes, llevar a los planes la garantía de, del derecho a la vivienda, del derecho al empleo, del derecho a la educación. Y si las administraciones no lo garantizan, deberían indemnizar a los perjudicados. En otro caso, si no, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo son meras declaraciones de buenas intenciones. Además de las políticas de resistencia, yo creo que el movimiento vecinal, que los movimientos sociales, hoy tenemos la ocasión, la oportunidad de exigir un cambio del modelo económico. Pero un cambio del modelo económico no es como se está planteando, que consistiría en la simple reestructuración de los porcentajes de participación de tales o cuales sectores sobre el total del PIB, sino un cambio del modelo económico que lleve transformaciones de gran calado. Por ejemplo, la democratización de los ámbitos de decisión económica. Por ejemplo, la articulación de una economía amistad en la que el sector público y la banca pública tengan un papel preponderante. Y en este sentido, yo creo que toda la discusión que está habiendo en torno a las cajas de ahorro es un tema importante. Las cajas de ahorro podrían ser un instrumento idóneo en la socialización del crédito. Desde luego, el impulso, al fomento de la economía social y la economía solidaria. Y en cuarto lugar, yo creo que también tenemos que hablar, tenemos que poner sobre la mesa la cuestión de la creación de una renta básica como quinto pilar del estado de bienestar cambiando de tema en estos 40 y muchos años de las asociaciones vecinales de movimiento vecinal hemos nos hemos ajustado siempre a un esquema que se ha ido repitiendo es el esquema sindical presión, negociación gran parte de nuestra actividad está focalizada está centralizada en el ...en el Estado, en las administraciones concebidas como sujeto paciente de las movilizaciones... ...y como sujeto activo de las medidas, las, las leyes, las soluciones. Este esquema se ha perdurado y se ha consolidado porque ha tenido resultados. Los éxitos del movimiento vecinal, esos que nos dan pie para hablar del movimiento vecinal... ...como artífice, como arquitecto, como constructor del paisaje urbano, del estado de bienestar... Pero cuidado, ese modelo cada vez está entrando más en barrera, está en crisis. Lo atestigua nuestra declinante capacidad de convocatoria, de organización. Lo atestigua que muchas de nuestras asociaciones cada vez tienen más problemas de supervivencia. Tienen problemas para sustituir las juntas directivas, tienen problemas para mantener los socios. Sobre todo tienen problemas para... ...ampliar y complejizar la base social... ...no llegamos a los jóvenes... ...no llegamos a los inmigrantes... ...no llegamos a otros muchos colectivos... ...esto probablemente nos plantea... ...la necesidad, la urgencia... ...de buscar otros esquemas de funcionamiento... ...probablemente no alternativos... ...complementarios... ...pero otros esquemas de, de funcionamiento... ...hay... ...millones de personas... ...de hombres, de mujeres que se comprometen en causas sociales, pero que conciben la política de otra manera, que tienen otros patrones para entender la política. Patrones, por ejemplo, no tan estatistas, patrones muy basados en el impulso de la sociedad civil, patrones que, se, que giran en torno a una noción fundamental, la, la autogestión de la alternativa, la realización de proyectos autónomos, como la gestión de centros sociales ocupados, los huertos urbanos, el cooperativismo de trabajo asociado, la creación de redes de solidaridad con los sinpapeles. Se trata de reequilibrar esa mmm, crítica social, ese, esa, ese enfrentamiento con, con la explotación y sus consecuencias, Con otra, ...con otra crítica... ...la crítica de la alienación política... ...la crítica del fetichismo... Del, ...del consumo... ...y en definitiva... ...se trata de buscar... ...nuevos escenarios... ...para una constante del movimiento... ...siempre hemos sido un agente... ...un operador de politización de la sociedad... ...siempre... ...hemos... ...intentado... ...otra cosa es que lo hayamos conseguido... ...pero siempre hemos intentado... ...trabajar sobre algo así como esa la catarsis grancial al paso del momento egoísta, economicista al momento político, ético-político es en el que la gente se siente, es protagonista es en el que la ciudadanía es sujeto y es objeto de las leyes de eh, esto nos plantearía termino Nos plantearía dos núcleos de, de temas fundamentales. Uno, el movimiento vecinal debe pelear por la reforma del sistema representativo, por ejemplo, la financiación de los partidos, por ejemplo, la proporcionalidad del sistema, pero sobre todo por la creación de forma por la creación, la legitimación, la consolidación de formas de democracia deliberativa y de democracia participativa sin ninguna duda. Los presupuestos participativos son hoy un elemento de una enorme trascendencia política en la medida en que supone abrir nuevas puertas, abrir nuevos espacios de juego. Y por otra parte, en esta en este juego de experimentación, de fomento de la diversidad democrática los movimientos sociales juegan un papel esencial en cuanto que son probablemente el espacio privilegiado de innovación pero lo son a condición de que huyan del oportunismo de ajustar sus programas a las políticas de subvenciones de que huyan del corporativismo negociar en las mesas con la administración sin tener el refrendo y la crítica de la ciudadanía detrás y a condición de que abran sus puertas a la participación de los vecinos y las vecinas gracias bueno, vamos a abrir un turno de intervenciones o documentarios o preguntas o, como es, es la hora que ese supongo que como ya, pues, ya se empieza a notar pues, la que se va yendo eh, pues, haga, hacer las intervenciones cortas y cuando se haya ido más la mitad de antes de eso tendremos eh, bueno pues eh, tienen la palabra que la pida la Ana tú a saber más, tres cuatro Hay cuatro palabras pedidas. Uh, uh, haremos que intervenga todo el mundo que quiera, si es posible, y, y después que lo la mesa, conteste, que cada uno diga lo que quiere y después después la mesa se conteste lo que se pueda. A, a ver, Ana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, estoy aquí por, casi con soledad que nos hemos encontrado por la calle y nos han recordado que hoy estaba que había y estoy muy contenta porque he podido eh, escuchar a Pamela Ráctil que hasta la semana pasada no sabía de subsistencia existencia eh, y el resto pero también a Eva Fernández Semana pasada compré este libro de Memoria Ciudadana y Movimiento Vecinal y entre otras cosas lo compré por tu, tu artículo ¿eh? que me leí. Eh, se ha dicho aquí que entre Barcelona y Madrid tenemos muchas similitudes pero también diferencias y como ya se ha dicho como ya se ha constatado en la mesa en el caso de la organización de las mujeres en el Movimiento Vecinal, las diferencias son muy grandes muy grandes porque eh, eh, las posiciones sobre todo del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado de Cataluña eh, a principios de los años 70 en este tema fueron muy diversas y no solamente fueron muy diversas sino que las colisiones fueron a veces dramáticas, y lo dice alguien que ha estado en la Comisión Nacional del PC y también en el sur Eh, en cataluña se disoló se desapareció el movimiento democrático de mujeres a principios de los años 70 y cuando antes de, en el 74 más o menos me, no, sí, si me equi me corre eh, cuando se tuvo que optar por una nueva organización y sobre todo alrededor de la de la celebración de la Internacional de la Mujer se desestimó hacer un movimiento democrático de mujeres y se eh, optó por eh, apostar por diversidad de fórmulas de organización. Una de ellas precisamente fueron las asocia las asociaciones de vecinos y las vocalías de mujeres. Se pensó que las asociaciones de vecinos eran un buen espacio que podía facilitar la autoorganización de las mujeres en los pá por eso el papel de las vocalías de mujeres en las asociaciones de vecinos de cataluña es muy diferente del de madrid y es un sé que al empezar el acto le he dicho que quería hablar con ella para porque sé que ha hecho una vecina es un tema a estudiar más a fondo particular eh, bueno, como hay poco tiempo, sobre todo quería resaltar las diferencias estas si, sí. sí. sí. no. sí. gracias uh, por tu muy ver, a ver este tema me ha siempre que hacemos teoría y tal corremos el riesgo de, de explicaciones muy generales que no reconocen la diferencia uh, Mi experiencia en No Barres es que siempre hubo mujeres en el momento de final, siempre hubo mujeres dirigentes y mujeres muchas que hicieron cuando vas a Pero también hubo mucha lucha política de ideas que atravesó a las mujeres. O sea, en concreto, en No Barres, las mujeres del sur, defendían una visión de clase con muy poca sensibilidad sobre los temas nuevos que llevamos nos sacando y las mujeres que venían de grupos de extrema izquierda descendían en posición fueron las que las de mujeres en eh, temas de o sea, la contraconcepción eh, la emancipación de una mujer, etc. De hecho, la primera, creo, la, la, el primer centro de unánimo familiar que, que se consiguió en Barcelona que es el del doctor de Rebeta de que en la exposición básicamente fue un trabajo de, sobre todo del de, de y Donde, donde dominaba la línea de clase de, la, la línea fe, de, de movimiento feminista ¿no? ¿por qué digo? yo creo que, que rehacer la historia, rehacer la verdad y la complejidad de la verdad y, y entonces me parece que, que no podemos hacer ningún discurso o sea, es cierto que teníamos de una sociedad patriarcal con un discurso de clase, pero no todo el mundo tenía el mismo discurso y no por ejemplo en, en la primera manifestación Plan de favor del aborto de, de Barcelona que, es, que hay un encierro en, en, en, en algún centro oficial y salieron ¿Eh? de, ¿Eh? de, de la ley ¿eh? Países de las que van delante eran compañeras de instalación de vecinos y en cambio había un sector de instalación de vecinos que decía que esto dividía la classobrea y incluso cada año cada año, el 8 de marzo había una calidad de instalación en un sector que decía que eso por yo, yo creo que hay una historia general que es, pero si no hay muy particulares que la, la verdad hay que reconstruirla con, con esa verdad yo, en otros campos había también ¿no? yo por ejemplo no luchaba no por la democracia, luchaba contra el capitalismo por transformar la sociedad y me parece es que hayan muchos claro. pensar que la, la, el movimiento vecinal es un movimiento de construcción de la democracia de formación de la democracia joder Algunos no os Bueno, es Pablo Carlos. ¿Tú? ¿Aquí? Bueno, buenas noches, señor. Me quisiera hacerme unas preguntas, eh, que las hago por dos. No me quiero referir al pasado. Eh, tengo poca experiencia en este campo de la lucha final aunque en otros campos sí que tengo, en otros campos de la lucha social. Pero me pregunto, ¿tiene eh, sentido actualmente, tanto no están las la, asociaciones regionales, luchar en, en, en concreto en Barcelona? Hace unos cinco meses participando con las organizaciones la, la, de vecinos de las FONS, la lucha por, contra la recalificación del ministro, otros muchos, eh, cambio de nombres eh, en las calles, eh, no se sé, no sé escucha. A, a lo máximo, a lo sumo, a lo sumo se informa se les informa a las asociaciones de vecinos, pero con en absoluto, los temas más importantes pasan. Parece que las asociaciones de vecinos son, digo son porque yo no participo, participo de forma particular, no de forma como no miembro de movimiento. Eh, parece que son opuestos son los sí. enemigos de la política la, los enemigos de los políticos como si fueran unos, unos bichos raros que siempre están quejados, que no quejados los políticos haciendo con el dinero de los ciudadanos propaganda en contra de las afirmaciones y, y estoy hablando en caso concreto en el caso de la calificación terminizada entonces me, me acuerdo que hace 40 años y esto lo, lo pongo como ejemplo de lo que es el eh, eh, que tienen las asociaciones de mejor dicho, la tan absoluta importancia que tienen para los políticos. Hace 40 años en Berlín se quiso cambiar el nombre de, de Bismarck a la de Bismarck por la venida de Adenauer Adenauer no era un politicasco de cualquier era, no era uno de los arriba la, de, pues, la, de las foras era un político internacional pues ¿no? los vecinos de, de, de esta zona de Berlín se pusieron esa calle no se cambió, aquí haces caso omiso, les importa un bledo que los empiezan a los vecinos, aunque después de millones en cambio de la calle a los vecinos, esto no tiene importancia, eso pasan por donde les parece. y esto eso no les pasta. ¿De dónde Andreu? Bien, para ser breve, eh, he hecho que esta exposición es un acto de, de justicia para el movimiento vecinal y me, me acogo a, a, a los planteamientos más que de historia, es importante que vayamos eh, valorándola y para tener elementos de juicio para no se lo, lo malo que hemos hecho Eh, me, me cojo a los, a, a los retos del futuro que en algunos aspectos se ha planteado ¿no? y en este sentido, como decía Eva, al decirle Vicente que tenemos mucho que reflexionar y que, y que debatir en nosotros mismos ¿no? y que pienso que de los, los más detalles que ha el Vicente como un aspecto importante que yo para, para este futuro y para este presente es de trabajar en red como entidades de finales que en algunos en algunas experiencias ha sido muy positivo en el sentido de que hemos salido a rutinar diversas fuerzas profesionales, intelectuales que han ayudado a tirar de la rutina un objetivo ¿no? eh, Esto ya, ya seguirá viendo es una reflexión que tenemos pendiente y la que tenemos que tener que ir haciendo Yo solamente quería constatar una, una situación que es histórica Cuando se dicho que las elecciones del CINO no estamos en la, en la Constitución Pero es que en este momento la problemática del Senado está ausente de los medios de comunicación El compañero de las Forbes pienso que iba en este sentido Estamos ausentes en los medios políticos, no nos tienen en cuenta Es como si nos ignoraran Y esta realidad es chocante cuando, en algunos momentos, parece que seamos lo mejor de lo mejor, ¿no? Yo recuerdo la intervención del alcalde de Ewe, en el acto de presentación de esta exposición, que decía que mmm, le hacemos pago, ¿no? Dándonos mucho pago en este sentido, son palabras buenas, porque en la realidad no nos tienen en cuenta y nos ignoran. Y es una cosa que nos tenemos que, que saber ganar porque si no, difícilmente estaremos en en el punto de debate y en los elementos de transformación de esta uh, ¿no? sociedad una, una una bueno, bueno Adela, Martí, uh, tú un segundo, tú Martínez tú tres personas más y Y lo paramos aquí porque si no, <risa> lo sabremos lo cenaremos. y cenaremos. también que dentro de, esta, de estos retos que tenemos, este pensamiento ha implicado otras fuerzas de pensamiento y de otras fuerzas operativas en la ciudad, al momento de decir que antes, trabajaban codo a codo con las entidades. Es decir, en este, en este ejemplo quiero citar, por ejemplo, colegio de arquitectos. Nosotros íbamos a las entidades, a través del arquitecto, donde había un profesional que nos interpretaba muchas veces por planos. Ahora es impensable que estos, estos colegios profesionales desciendan a, a esta colaboración tan estrecha con las entidades regionales que muchas veces estamos eh, de la de ellos, sin Me parece que en de estos retos quizá también es importante mm, recuperar este libro de la manera porque la, la ciudad se Básicamente, yo hablo desde el campo del urbanismo, i que pues, es un temático que ninguna entidad profesional se haya pronunciado sobre una recalificación, como he explicado la persona anterior, una recalificación urbanística de la Pancorobasa que ja parece que en estos momentos debería levantar ampollas y, en cambio, pues, bueno, prácticamente, en muchas, algunas temas aparecen en esa. Gracias y tú, tú misma y después uh, el prospecto. A ver, yo empezaré por la manera de hacer una crítica la exposición. Y eso que habla, o sea, nos muestra luchas que han influido en la ciudad a nivel general. Pero que en las pequeñas luchas, donde se quedan visibles las mujeres, si hubiéramos de pasado la cantidad de fotografías que hay en cualquier asociación de vecinos, recuerdo la, la del Cammero las mujeres haciendo las pancartas con faltas de ortografía reivindicando una escuela de adultos o reivindicando una, una mejora en la escuela las mujeres eran visibles, estaban en primera línea suscribo totalmente la, la, la intervención de Recio elles han sentido que no solamente el peso estaba impulsando las reuniones de vecinos, ¿no? Había otros grupos que realmente daban otra visión de lo que se entendía por participación. Yo aprendí la palabra assemblea en la clase de barrio, no la había oído nunca. ¿Cómo funcionaba una asamblea? ¿Cómo nos distribuíamos los turnos? Todo eso éramos mujeres, solamente mujeres. Entonces esta invisibilidad, la es que, yo creo que en la misma exposición uh, falta. Falta el trabajo cotidiano de la cantidad de limitaciones, tanto por escuelas como centros de salud, como los mismos centros de planning. Supuestamente, Uh, salieron de las localidades de mujeres en las asociaciones de vecinos o no. O sea, podía ser una condición de barrio que trabajara quizá unión más ideológico y no tanto político en el sentido de que luchábamos para la democracia. Luchábamos para una sociedad mejor. ¿Qué democracia vive en contra de este sistema? Que justamente, que nos damos cuenta es que chauraografía que la tenemos. No sé si he quedado claro no Sí, perdí. Muy... Quería decir unas cosas oficinas... no, no ha quedado clarísimo. Aquí, aquí delante, ya cabe motor de movimientos para ondas. Rico, y aquí, aquí, aquí, aquí no moviment reproductiu sempre he parlat de la reproducció de la fase de treball bla bla bla em sembla uh, que quan el company parlava de innovar jo diria que quan fa 90 anys em dava la sensació que inventàvamos no innovàvamos no sé si això vale la pena uh, tenir pues a partir d'aula jo crec que inventàvamos Habíamos, no había demasiados referentes te dao muchas cuenta las cosas que inventaba cuando yo tenía esta situación y me lo pasaba muy bien inventado uh, la otra cuestión que solamente quería decir es que yo por lo menos siempre tuve una contradicción entre servir a los tres aquello del partido, el movimiento, las asociaciones el partido supongo que más rápido toda la vida es la exclusiva de la otra creo que en este momento ya está un poco uh, despasada esta, esta discusión porque es lo que hay que hacer es inventar ¿No? bueno, aquí en la mesa eh, si queréis con, eh, aquí, con nadie que está obligado a intervenir pues, si queréis hacer algún comentario Amela por favor eh, yo Bueno, hay muchas cosas que pod podría decir para responder pero no hay tiempo para todo pero quiero eh, bueno decir un par de cosas primero con las diferencias entre la, la en la organización de mujeres eh, eso descubrí bueno bastante recientemente también eh, por es por la estrategia eh, específica ¿no? del movimiento de democrática de las mujeres de Madrid ¿no? que decidieron eh, intentar coaptar las asociaciones de las casas pero eso ocurrió también en otros ciudades, en Valencia en Zaragoza sí. dos casos que conozco, pero no en Barcelona y eso siempre me, me sorprendió, ¿no? no sabía por qué eh, porque había una asociación de, digamos, de casas bastante fuerte en Barcelona y miles, miles de, de socias, ¿no? Pero no había un intento, ¿no? de, de politizarlo o no de cortar. Pero bueno, eso es una cosa. Eh, la segunda eh eh alguna, algunas personas han hablado de la visibilidad y la participación de las mujeres en el nivel de base, ¿no? en el nivel de la de la asociación individual y eso es eso es claro para mí existe dos niveles ¿no? es el nivel de la práctica en que las mujeres eh, a menudo estaban en el frente porque eh, en las protestas durante el día laboral eh, habían mujeres ¿no? que no tenían que ir al trabajo y ellas protagon protagonar argumentaron eh, eh, a menudo esta protest ¿eh? entonces sí, las mujeres eh, participaron y, y estaban en, en el frente pero eh, lo que me interesa es cómo eh, es el discurso ¿no? sobre lo que hicieron las asociaciones el discurso en, en el país o en bueno porque estoy centrada en en, ley, en el país o en el o en cambio 16. Es que en, en este nivel discursivo nas moshores son invisibles en la sociedad en este veix. Y esos son los dos niveles, ¿no? ¿Por qué hay tantas mujeres participando en las asociaciones, pero no se reconocen a este nivel más discursivo? ¿Entendemos? ¿Eh? Sí, sí, porque había cosas de mujeres y las cosas de mujeres son eh, son no son eh, centrales al, a los intereses generales de los ciudadanos de la transición y tal eh, A mí me parece que yo eh, decía antes, uno de los objetivos era abrir puertas de diálogo y yo creo que eh ese objetivo del desde mi punto de vista la, el debate de hoy lo está cubriendo, ¿eh? Eh, abrir elementos que están eh, bueno, que hasta ahora ni siquiera los visibilizábamos como un elemento de conflicto. Eh, yo creo eh, me parecía muy pertinente tu intervención y yo creo que realmente hay que reconocerle a ese, esa opción política que hace el peso un peso muy muy determinante en el modelo que luego se establece en el caso de Barcelona. Y no solo lo opino yo, sino que lo opina, por ejemplo, algunas de las mujeres que entrevisté, como en el caso de Ampar Pineda, que tuvo además la doble eh, visión porque ella estuvo en el nacimiento de la Coordinadora Feminista en Barcelona, lleva adelante la, la sección de reivindicación Feminista de Mujeres de Barrios y además luego se traslada muy precozmente a Madrid, donde ve el emerger de un modelo muy diferente en la Asamblea de Mujeres de Madrid entonces yo sí que creo que hay que reconocer y recuerdo muy bien que una de las cuestiones que ya me decía es no se ha hecho justicia con las mujeres del pesosu y el trabajo que realizaron y luego sí que hubo posiciones diferenciadas dentro del pú y el peso de los Jures no es el pe de gracia donde en gracia hacen otro tipo de opción de trabajo unitario etcétera y fundan la vocalía al menos un año o un año y medio y está activa, y hay carteles y hay constancia de esa vocalía como al menos un año o un año y medio antes de las jornadas catalanas de la dona luego, en, como en muchos otros campos porque también depende de cuáles fueron las personas que estuvieron al frente de, pues el caso de Long Barris es un caso peculiar específico ¿eh? ¿eh? Carmelo es otro caso diferente yo creo que en carlo en el Carmelo diríamos que hay otros hay otra sopa de letras y ¿eh? impulsan sí sí pero desde otra perspectiva eh, otro, uno de los elementos que yo creo que es importante destacar en la experiencia de las vocalías es también que hay diferentes modelos de vocalías y yo creo que ese es un elemento a profundizar y que las el papel o la configuración de las vocalías de mujeres de Can Serra en Hospitalet pues no se asemeja a la de Sagrada Familia por decir un modelo pero hay este debate es un debate vivo en los años 80 entre las propias vocalías respecto a cuáles son los modelos si hay que luchar por la guardería o no hay que luchar por la guardería si la calestría de la vida no la calestría eso es, pero mmm, hay que entender que también había un elemento mmm, común, global a, a lo que fue como movimiento el fenómeno de las vocalías de mujeres eh, y el otro tema que planteaba María eh, yo haría la misma crítica en un momento dado me pasó por la cabeza y lo deseché saludablemente me parece hacer un análisis de género de las fotos de la exposición Pero como muchas cosas y eh esta exposición dos cosas. Primero, nace de un trabajo ingente, ingente, ¿eh? Cuando no hay eh, un archivo unificado. Hicimos llamados a todas las asociaciones. Nosotros no sabemos qué tesoros hay y ahora me comprometo a que la semana que viene vamos a ir a llamar a la puerta de Carmelo para que nos pasen ese archivo fotográfico ¿Eh? porque eh, realmente eh, la, el otro tema importante de esta exposición es que no está cerrada, que no se ha acabado al contrario, es abierta ¿Eh? hay un blog que pre, eh, va a permitir aportar material y hay que aportar ese material ¿Eh? y bueno, pues eso lo trataremos en la próxima mesa redonda cuando hablemos de las dificultades de archivística pero también es verdad que eh, muchos de esos materiales, pues no han sido recogidos, quizá más vistoso eh, fotografiar al que estaba al frente de la manifestación con el megáfono que en el 90% de las ocasiones eran hombres que a las que habían hecho la pancarta la noche anterior, que probablemente eran mujeres y nadie las fotografió tampoco entonces por eso yo creo que eso es muy pertinente plantearlo que yo comparto esa, esa crítica pero que la situaría en, en las, los elementos que tenemos y a dónde nos señala dónde hay que ir a buscar para hacer emerger Precisamente eso que queremos, que sabíamos que existía y que ha sido invisible. Y respecto de aquella intervención de ¿vale la pena? Las asociaciones de vecinos. Yo creo que uno de los elementos que he pasado un poco rápido, pero que es muy interesante. Había una fotografía sobre la Casa Golferix. Conseguir la Casa Golferix 16 años de lucha. La media de lucha en una asociación de vecinos por un centro cívico por una eh, guardería ¿cuántas mujeres de 60 años hoy del movimiento vecinal dicen yo luché por esa guardería y no pude llevar a mi hija porque entonces estaba embarazada pero mi hija no pudo ir pero ahora llevo a mi nieta es un movimiento de tan largo alcance que yo creo que es en, en cierta medida también uno de nuestros handicaps, hoy en día no sé si hace 40 años estábamos acostumbrados a a, a las distancias largas pero ahora que todo ha de ser inmediato, pues yo sí que creo que sobre todo en, en la gente más joven, pues si en 15 días he reunido 3.000 firmas y no lo he conseguido, pues es muy fácil la tentación de tirar la toalla y eso, si hacemos eso pues estamos perdidas y perdidos Esa, esta, eh, esta exposición pretendía hacer visible, hay 100 espacios, edificios también los centros de planning hay 100 espacios, edificios servicios, equipamientos en nuestra ciudad 80 en Madrid que hoy no existirían si no hubiese sido gracias a la perseverancia de las locas y locos que tiraron adelante esa reivindicación así que tenemos toda la vida por delante Vicente ¿no? bueno una de, las, una de las cuestiones que se ha planteado hoy es Otros retos como el trabajo en red, la colaboración con profesionales, etcétera Sin ninguna duda, creo que mmm, lo que ha planteado, lo que habéis planteado, lo comparto absolutamente. en la última cuestión, ¿merece la pena? A nosotros en Madrid en 20 días hemos recogido 120.000 firmas contra una tasa de basura que ha aprobado el Ayuntamiento las 120.000 firmas no han servido para tirar la no ha servido para tirar la tasa. Si nos planteásemos esa pregunta no habríamos recogido las firmas, habríamos cerrado las puertas y nos habríamos ido a casa. Pero también hay otra lectura. En Madrid Las asociaciones más importantes, las movilizaciones más importantes, surgieron en la periferia contra el chabonismo vertical y horizontal, en los años 70. A primeros, pero en los años 60, a primeros de los 60. En mi barrio, por ejemplo, que San Blas, algunos habréis oído hablar de él, las movilizaciones empezaron ya en el año 62-63. Se consiguió que el Ministerio de la Vivienda firmara la orden comunicada por la que se derribaban las chabolas verticales y horizontales y se construían nuevas viviendas en el año 79, casi 20 años después. Pero eso es el origen de la mayor operación de remodelación de una ciudad después de la Segunda Guerra Mundial que se ha dado. Pues sí, merece la pena pero el trabajo de las asociaciones como el de tantos otros movimientos no solo el movimiento de como el de tantos otros movimientos es un trabajo de hormiguita en el que los resultados se consiguen a muy largo plazo, a veces a muy corto plazo pero a veces a muy largo plazo ahora me decía Eva antes, no ahora, antes me decía, cuenta la experiencia ¿vale? la Federación de Madrid tiene firmado como el Ayuntamiento de Madrid, ese que no nos ha hecho ningún caso con 120.000 firmas en la mano, tiene firmado con el Ayuntamiento de Madrid acuerdos en nueve en nueve distritos para realizar planes especiales de inversión que se conciben dentro de un esquema de reequilibrio de la ciudad. La suma de inversiones a fecha de hoy, en los últimos seis años, en los que las asociaciones y el Ayuntamiento en distintas mesas ...han acordado actuaciones de equipamiento, dotaciones, infraestructuras, etcétera... ...suma más de 800 millones de euros. En las que las asociaciones de vecinos han dicho... ...quiero una escuela infantil aquí. Quiero un centro de mayores aquí. Quiero una instalación deportiva aquí. Y eso ha sido con un ayuntamiento del PP. Si no hubiésemos conseguido eso, ¿merecería la pena? Sí seguiría seguiría mereciendo la pena probablemente si en vez de tener este alcalde tuviésemos a Esperanza Aguirre pues eso no hubiese sido posible pero mmm, la existencia de un movimiento no depende de la contingencia de quién tienes enfrente depende de otras muchas cosas la agregación de fuerzas <risa> bueno, antes de pasar a uh va para que como como dice el que era el el, el, el, el bueno, bueno, os despida eh, Yo espero que no os no tratéis porque hemos empezado recordando las personas que han desaparecido, los no es que no se trate de despedir el duelo, ¿no? Porque ah eh, bueno, ha, ha ido, hay dos maneras siempre de mirar la garganta, ¿no? la, la botella medio vacía o me quedena, ¿no? Y Y parece que cualquier análisis medianamente objetivo pues nos lleva a concluir que, a pesar de todo, las transformaciones que ha tenido esta ciudad en, una, en bastantes aspectos han sido positivas y las demandas, reivindicaciones, objetivos de movimiento ciudadano en bastantes aspectos también fueron realizadas, aunque no, no ni mucho menos del todo y también han surgido nuevas necesidades en las demandas pero, oh, y también ha habido retrocesos retrocesos en, en la participación democrática retrocesos en el urbanismo etc esto es evidente pero oh, si queremos comparar el programa desde los años 70 hasta ahora desde, estamos, a finales de los 70 hasta ahora pues eh, creo que eh, también valorar lo conseguido es una manera también de acumular fuerzas para el futuro en eh, en segundo lugar, y para terminar, eh, no se ha dicho, pero en todo caso me gustaría quizá otra, o, otro, otro acto, que estamos ante un cambio de época y que este cambio de época tiene mucho que ver con la ciudad, con la urbanización, etc. Durante mucho tiempo eh, se, se ha dicho que las ciudades, que las zonas urbanas reciben los impactos de de crisis, etc., que se han generado fuera de ellas, con ¿no? bueno, las migraciones, la crisis económica, la deslocalización, etc. Ahora estamos con una crisis en que en parte se ha generado por la forma de humanización, que era evidente que se decía desde movimientos críticos, pero no desde, desde las izquierdas y las, de, de las derechos oficiales e institucionales que, eh, que la, la burbuja inmobiliaria no podia seguir que, es decir, que el modelo de urbanización que se ha seguido ha sido uno de los factores causantes de esta crisis el papel del capital financiero su articulación con la renta del suelo el boom inmobiliario las hipotecas baratas, etc. Eh, y esto una primera conclusión es que eh, tenemos, estamos yo creo legitimados para cuestionar el carácter democrático de los gobiernos que hemos tenido puesto que la democracia no es únicamente que existen instituciones representativas libertades políticas derechos civiles, etc es también que esto sirva para desarrollar unas políticas públicas que reduzcan la desigualdad que hagan realidad los derechos que teóricamente atribuye a toda la constitución, etc entonces eh, esto nos lleva a que pues, quizá podemos cuestionar cosas que antes era difícil cuestionar porque no había recepción el tema de la desobediencia civil. Bueno, si se puede argumentar que en muchos aspectos los gobiernos que tenemos son democráticos, la desobediencia civil está legitimada. Uh, otra cosa, una cosa anecdótica, a raíz de toda esta cosa de la corrupción, en un programa en un programa de televisión y, nada, me tomaban unas cuantas frases, cuestionaba el derecho a la propiedad privada del sol suelo que varios, varios de, de radios eh, y, y periódicos me llamaron para decir, escuche explique esto que es muy interesante hace hace seis meses se ven pensaba que decías esto y dice este tipo está ¿no? y, y escuche usted se ha referido a los decretos de, de municipalización del suelo urbano y de colectivización de las industrias de la construcción del 37 así ah, eso pasó digamos ¿no? bueno y eh, Estamos en un momento en que eh, el plantear este, este concepto que se ha seguido eh, de perfilando en los últimos años del derecho a la ciudad da mucho juego. Es decir En estos momentos, miren, el, dentro de las ciencias sociales el autor que tiene más eh, que, que, que se busca más, que sabe más citado es David Harvey. El, si no es el primero, es el segundo. Digamos, ¿no? Bueno, pues eh, eh, este, y este... Bueno, se, se, entre otras cosas, estuvo en Barcelona no hace mucho con la conferencia sobre el derecho a la ciudad. Uh -huh. Es decir, eh, claro, el derecho a los ciudadanos nos obliga a concretar estos derechos, a cómo hacerlos efectivos, etcétera Y también a cómo innovar, pues, innovar, innovar inventar si quieres, eh, eh, sobre las, las formas de, de hacer política. Porque es evidente que, en eh, unos momentos, cuando he ido por España, pues las cosas más interesantes que he encontrado, ya para no hablar de Madrid y Barcelona, que se, que, que hay más cosas, pero que vas a Asturias, vas a Málaga, vas a, a, a, a Sevilla, etcétera bueno, hay unos movimientos que, ya, por ejemplo, los ocupas de segunda generación. Que ya, es, ...que ya es otra cosa, ya ya, ya son, son gente con una pinta normal que dicen... ...no, no, si nosotros estamos dispuestos a hablar con el ayuntamiento... ...pero para hacer esto, ¿no? para la, la casa invisible, por ejemplo, de Madrid... ¿no? ...es decir, que, que hay ahora, cuando nos quejamos de que tenemos poco reconocimiento... Eh, ...también tenemos que plantearnos la otra cuestión... ...es que quizá no tenemos suficiente fuerza... Porque no era fácil, como decía Custodia, cuando inauguramos la sucesión del barroquismo, eh, del Carmelo, decir lo difícil que costó que las mujeres del Carmelo salieran a la calle. ¿No? Esa de, de, de perder el miedo, digamos. ¿no? Bueno, uh, ahora, esto es, es, es, ahora lo que no es fácil es conseguir a la gente para salir a la calle, aunque la represión sea mucho menor. Bueno, pues Tenemos que encontrar la forma a través... Pero miren, uh, parece en no es un ejemplo ciudadano de, de vecinal, pero en Francia cuando hubo el, el tema de la voto sobre la constitución europea, toda la gran parte de los partidos, todos los partidos importantes, todos, todos los medios de comunicación prácticamente todos, incluyendo radio y televisión, todos estaban por el sí. ¿Salió el no? ¿Salió no? Y salió, no? ¿por qué? Porque se multiplicaron los blogs se multiplicaron los, es decir, el, co, el correo electrónico se convirtió en el arma en el arma de, de, de toda la oposición bueno, pues cuando hablamos de redes son redes solamente sociales son redes que tienen que también innovar en cualquier caso eh, se diría que el movimiento ciudadano eh, tiene un futuro fantástico sí si ha eh, si, ah, toma conciencia de que estamos en una nueva época y que tenemos que mirar al pasado para acumular fuerzas pero no para reproducir incluso para reproducir las polémicas del pasado Joan, despídenos Bueno, ahora no voy a decir algo tan ¿no? ¿por qué sueltos? O sea, bueno, y ahora con permiso de Pamela y de Vicente pues, para internacional i global, no?, perquè a California hi ha un Bé, eh, com deia el, el Jordi Borges, hi ha tot un seguit de l'època en què estem d'una memòria molt recent i d'una mirada que ha d'anar cap al futur. Però això és un camp en el qual el Museu d'Història patinaria si hi ha trets. El paper d'un Museu d'Història, d'alguna forma, és precisament endevats d'entitats i moviments i trajectòries que ven de molt lluny, que farà mitxecla, d'aquí deu anys mitxecla, i que van molt lluny, és precisament la possibilitat de diferenciar el que és la memòria viva i el que són els debats sobre en quina època estem, i on som les preguntes eternes, no. Cap on anem? Eh? Qui som? Però hi ha una altra, que aquesta potser és la que a nosaltres no estem entrant, i que és jo crec que el que ha estat avui important si diferenciem aquests dos camps el camp de la memòria més viva i del, del present i el futur del camp d'un passat que tots volíem mirar d'encertar el que havia estat és que aquest passat aquí ha sortit avui, o sigui, de preguntes una valoració de les posicions s'han presentat moltes coses hi ha insuficiències, això vol dir que s'ha avançat hi ha insuficiències vol dir que s'ha avançat s'ha plantejat aquí el paper de les dones s'ha plantejat aquí una cosa molt important que és els ritmes d'un moviment. Si una cosa costa 15 anys vol dir que volgar-me els ritmes tenim com que els ritmes l'històries fonamentals S'han plantejat aquí, ni que siguin d'esquit els orígens S'ha plantejat les relacions entre el sistema veïnal territorial i les organitzacions polítiques en un moment en el qual doncs, hi ha molts estudis però que hi ha tantes opinions com estudis eh? d'alguna forma es troben un problema i és que encara de llavors fa un quart de segle ens pesen tant les memòries encara no hem aconseguit un coneixement històric mirant la ment que dius d'aquí, d'aquí, d'acord, d'aquí Hi ha una cosa que sabem aquí, més o menys, que no encara estem en La cuenta de resultats d'aquella època. El compte de resultats d'un moviment veïnal que va tenir un paper clau i s'ha dit també que va ser molt diferent a Madrid de Barcelona, encara que hi haguéssim punts en comú. Bé, per la part de la nostra història, a les altres debats que hi haurà ja no es toca aquest paper que ja hem fet avui, des donar la benvinguda al cicle que ha organitzat Madrid-Barcelona eh, Madrid a les sessions de veïns, eren només plantejar això. La part que ens va en que és aquella de mirar de curir el mirall davant al quadre, us posem tots, després que ara us puja la cara que s'hi i com veu del veí, eh, jo crec que els interrogants que han sortit avui ens obliguen a fer un pas més i has de començar a considerar, i això també ho han dit aquí, bé, el ha portat un llibre, la Pamela ha llegit tota una tesi sobre el paper de les dones, La ha fet referència a aquestes necessitats d'estudi des de les universitats. El que sí que sembla és que hem d'interrogar a fons tot un període que ens interessa tant en el president del futur que sempre hi apalem, si hi apalem és que necessitem un coneixement el més ampli possible i el qual jo crec que el que ha organitzat aquí doncs eh, els organitzadors de l'exposició sense dubte com a mínim important importat eh, ens han portat el més important de tot, començar a plantejar nous interrogants jo crec que es van desfent una mirada molt, molt mítica o molt, molt tòpica i que això en fi és un coneixement que no és l'únic no? per mirar cap al futur no cal un mirar cap al passat però si sí que teniu una idea clara d'un passat que ja és d'un i que podem objectivar i pot ajudar bé aquest és el nostre humilde paper hi ha d'altres copes que no pot fer, eh, benvinguts i esperem que el cicle tingui molt d'èxit i grans i seguirem veient perquè escoltar-nos sí que suposo prenent durar.